Radio Cósmica Cósmica Cósmica Ah ah Cósmica Radio Cósmica Cósmica Ah ah Radio Cósmica Cosmica, C -c -c Cosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Madileina Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí suscitatando gracias estoy a la desgracia si a la mano con puñal porque me mató tan mal y seí cantando cantando azul como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente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 como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviendo que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás cuántas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Gracias, Nicolás. <ríe> Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy muy bella realmente lo que yo acabo de cantar a ustedes. Radio, radio. radio. radio. Cosmic Radio Cósmica. Cosmic Radio. Muy buenas noches tengan todas, todos y todics ustedes, sean intensamente bienvenidos a este episodio número 12 de Alquimia Herética, Ciencia, Filosofía y Música desde las Constelaciones Feministas. Este episodio celebra nuestros primeros seis meses al aire. Se trata de un anunciado episodio de festejo en sintonía con nuestro hogar, Radio Cósmica Libre, que también celebra, pero su primer aniversario. En este caso tenemos un poderoso ciclo. Radio Cósmica Libre cumple 12 meses y Alquimia Herética 12 episodios. Se dice, por ahí se dice, que el 12 es el número de la verdad, el número de la justicia, Aletheia y Dike en su raíz griega. <ríe> no sabríamos eh, decir con precisión. Eh, ¿Qué impresiones saldrán del futuro inmediato o mediato de alquimia herética que le proyecten de esta manera o bajo estos significados? Eh, pero sin duda, sin duda, este capítulo nos hace sentir más honestas y cercanas con ustedes, Radio Escuchas. El día de hoy hemos preparado un episodio especial con mucho ánimo, admiración, afecto, amor, asombro y sobre todo aprendizaje. Eh, se trata de un diálogo, una conversación viva y encarnada. Y para iniciarlo, para presentarles a nuestro personaje de hoy, pues quisimos comenzar con un relato. Diríamos eh, un contrarrelato, un contracuento, <ríe> una figuración, eh, ficcionalización eh, feminista, como nos gusta llamarlo aquí en Aquimierética, para llamarnos al mundo del cultivo y la exploración del quehacer científico desde la propia voz de la experiencia, desde el habla, la escucha, el acompañamiento, la indagación y, por supuesto, desde las preguntas. Por eso nuestro programa esta noche eh, decide comenzar con un cuento, un cuento que dice eh, más o menos así. Hace algún tiempo, eh, la década de los setentas para ser precisas, en una gran ciudad construida sobre otra ciudad construida a su vez sobre el agua, había una niña cuya curiosidad comenzaba a brotar entre el olor a tierra, árboles mojados y el frío una sensación que la acompañaría en sintonía con el dejarse afectar por y con el mundo. Creció en una casa al sur de la gran ciudad, un barrio llamado Coyoacán, escuchando la música con la que su padre, un médico con un gran sentido musical, amenizaba la familia. Le gustaba explorar en los discos LP las portadas, las texturas y los olores, imaginando cómo esas sensaciones acompañaban la música. Fascinada, la niña recorría cada uno de los discos y sus sonidos. En su memoria se clavaría en especial aquel de María Dolores Pradera. Estos recuerdos armoniosos la siguieron en sus años de infancia, viviendo en otras grandes ciudades como San Antonio y Chicago, improntas que siguieron la tienda en sus memorias y experiencias. Años después, y de regreso a la gran ciudad, de D.F. en aquel entonces, pasaba su adolescencia escuchando a Amparo Choa la voz de una mujer hermosa a la que la a la que recordaría, perdón, sobre todo cantando en su cumpleaños número 18. Ahora comenzaba otra vuelta de su ánimo explorador. De sus ideas corriendo brotaba la pregunta por ¿qué somos? ¿Qué son los seres humanos? ¿Cómo estudiarles, cómo estudiarnos? El cine, pensó, el cine para investigar. Tenía que ser cineasta pero su atajo para inquirir esas preguntas desde el cine no funcionaba para ella estudiando cine. Le atraía mucho más estudiar la psique humana. Eso, y no otra cosa, la condujo a la psicología. Se volvía en una necesidad ahora la evolución de esa pregunta. Su vida como mujer adulta comenzaba a ser dedicada a la enseñanza, el aprendizaje y la imaginación. El fervor por la pregunta y la invitación a otras para hacérsela tomaba prioridad en su vida. Pensaba en esto mientras recorría las carreteras escuchando a Mercedes Sosa, una voz poderosa. Reflexionaba sobre el poder de la voz y todo lo que va más allá de la palabra, todo lo que la voz puede crear, como también le había enseñado Sheila Chandra. Así comenzaban otras aventuras, primero al mudarse con una amiga eh, de la gran ciudad hacia una mucho más pequeña llamada Cholula, Ahí los amaneceres con la risa de los niños jugando en el campo le daban una pausa del mundo que comenzaba a acelerarse más allá de esa casa compartida. Elizabeth Fraser sonaba al fondo, fusionándose con las risas lúdicas. Esa pausa seguiría como deseo pulsante de calidez y empatía en su corazón. Después, la pregunta incesante la llevó más lejos, lejos a cruzar océanos, a otro lugar más frío y nublado, donde las preguntas comenzaron a multiplicarse y hacerse más específicas. Preguntas de y por la ciencia, la tecnología y los procesos mediante los cuales las personas y las sociedades construyen sentidos, se apropian y transforman tecnologías. ¿Cómo se fundan nuevos órdenes sociales en la relación de los quehaceres científicos? ¿Cómo pensarlos críticamente? Así, en el día continuaba sus estudios con estas preguntas mientras en la noche trabajaba de mesera en un restaurante. Al terminar su turno y limpiar el lugar, sanaba a Dustin Springfield de fondo, y así con un cigarro y una cerveza, una cerveza compartida con una comunidad completamente distinta a aquella con la que pasaba el día, reflexionaba sobre las nuevas aventuras que la rodeaban. Llegó a un reto aún más grande, el de una tesis doctoral, que después se convertiría en libro. Es un esfuerzo de vida, de experiencias, memorias y saberes una experiencia tratando de comprender y preguntar por el mundo, por los sentidos compartidos. Su libro, A Portrait of Assisted Reproduction in México, Scientific, Political and Cultural Interactions, trae a la mesa de diálogo las interacciones y dinámicas sociales respecto a las clínicas de infertilidad y la experiencia de las personas en relación a la reproducción asistida en México. Este libro se sumaría a otro, Modified, Living as a Cyborg, que le dio especial emoción por poder colaborar con aquellas personas que tanto admiraba y de quien había aprendido tanto como Chris Ables Gray. Ahora en la gran ciudad, siguiendo con su labor como posibilitadora de conocimiento y crítica constante, les hablaría a las otras curiosas ávidas por continuar preguntando sobre el experimentar diferentes formas de crear y abrir nuevas posibilidades de pensamiento e investigación. Y desde esas pedagogías críticas y creativas, intertrans multidisciplinarias, seguir con la esperanza de nuevas potencialidades y nuevos horizontes feministas de ser, estar y preguntar, mientras escuchan los 99 globos rojos de Nina volar. Y bueno, con este relato quisimos presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy, la protagonista de esta historia, es Sandra González Santos mi maestra, pero también mi amiga, colega, compañera y sobre todo una gran, enorme inspiración para seguir vibrando, imaginando, investigando, preguntando y creando. Por eso esta noche, en esta celebración de Alquimierética, nos compartimos en esta asombrosa conversación con nuestra querida Sandra, para ustedes queridas, queridos radioescuchas. Y para esto iremos escuchando el soundtrack de la vida de Sandra, tal como ella nos lo compartió. Este relato es el relato del relato, hay que decirlo. ¿no? <ríe> y viajaremos por sus memorias con las canciones de Mercedes Sosa, como La Cigarra, Amparo Ochoa, Jacinto Senovio, Sheila Chandra, Speaking in Tongues, Cocktop Twins, Lorelei, y para terminar tenemos a Dusty Springfield con Sonova of Preacher. Esto es Alquimerética en conversación con Sandra González Santos por Radio Cósmica Libre. Regresamos. Radio Cosmic Radio Cósmica Radio Cosmic Radio Capital, lo hallé en un mercado, consume capaz, descargando un carro, le dije padrino, lo andaba buscando gradué vi no y se quedó pensando me dijo con favor su no pedirle haijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado que yo ya no quiero la trinidad los hijos crecieron y dónde están perdí la cosecha quemé el jacán sin lo que más quiero nada es igual sin lo que más quiero que más me da cobija y sombrero serán mi hogar por eso mi ahijado regresa en paz Ya nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de cuerdur. Lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui. por fin en esta conversación con una de mis queridas maestras y también me gusta pensar amiga Sandra este bueno eh, entonces como nos gusta reflexionar aquí en alquimia ética pensando en todas las eh, posibilidades, las necesidades que existen actualmente en, en este mundo eh, en este mundo globalizado, en este mundo de cambios en este mundo pandémico, también en este mundo de tantas transformaciones. ¿Por qué eh, piensas eh, o consideras importante a la ciencia o al pensar o el qué hacer cien Bueno, para empezar, tú que es importante aclarar eh, qué es lo que yo considero ciencia, porque creo que hay muchas formas de, de entender eh, lo que es la ciencia, eh, muchas formas que han, que han cambiado a lo largo del tiempo, que cambian también a lo largo de las geografías y que cambian eh, a lo largo también de quién quién está usando ese concepto. ¿no? Claro. Eh, para mí eh, la ciencia es un quehacer eh, que se hace en colectivo, por lo tanto genera una comunidad de práctica muy particular que tiene un interés en generar formas de entender el mundo y formas de lograr intervenir y hacer mundo uh -huh. eh, estoy consciente que no todo eh, no todas las personas que habitan en, en, en esta comunidad de práctica necesariamente estarían de acuerdo con lo que digo, pero para mí eh, la ciencia tiene eh, esta comunidad de práctica que, que hace aquello que llamamos ciencia eh, comparte ciertas eh, Ciertos modos de hacer, uh -huh. eh, como por ejemplo eh, la importancia de trabajar colectivamente, ya sea desde el, el, la misma investigación que se está haciendo, pero también eh, en el trabajo de compartir los escritos y que la gente se comente los escritos. Eh, también eh, en el hecho de que pues siempre estás trabajando con otras personas u otras vidas Y, y entonces es un, es un quehacer colectivo. Eh, para mí es muy importante resaltar esa parte colectiva. La otra cosa que es importante para mí resaltar es que la ciencia tiene permite eh, pensar en el cambio, en el cambio del saber. Entonces tiene, eh, desde la forma en la que yo hago ciencia o desde, desde la comunidad de práctica a la que me gusta pertenecer, uh -huh. un, un aprecio fuerte por la duda y por el llamarían algunos el cambio de opinión eh, hay, hay una escena en la película de la vida de stephen hawking eh, que, es, que es muy eh, muy muy clara en este punto no está él en su examen de doctorado y los examinadores cada uno le va dando un comentario sobre cada uno de los capítulos y uno de los capítulos dice ah pues aquí está lleno de preguntas y de huecos en el otro Aquí está, eh, haces más preguntas que lo que ofreces respuestas, ¿no? Y le dan una serie de comentarios que para algunas personas eso podría parecer que lo que en lo que va a devenir es en un, en, en que está tronado, en que no pasa el examen, ¿no? Pero en realidad le dicen gracias a, o sea, es justo eso lo que es la ciencia, generar claro. preguntas, no generar respuestas, generar, eh, encontrar espacios a, a, a donde podemos investigar más, ¿no? Y luego cuando él le contestan, eh, bueno, ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces él dice, bueno, pues voy a tratar de comprobar alguna de las cosas que estoy diciendo. Años después, eh, hay otra escena, tiempo después, en donde le, lo entrevistan y él dice, el entrevistador le dice, oye, pero en, en el primer libro, en tus primeros trabajos decías A, y ahora dices B, que es totalmente opuesto a A, ¿no? Y dice, pues sí, me di cuenta que no, que lo que yo pensaba en el principio no era, ¿no? Entonces esa capacidad de, de, de soltar estas ideas que teníamos... Uh -huh. eh, creo que es muy importante dentro de la ciencia ¿no? entonces la, pensar siempre que lo que se lo que en los libros aparece como que se sabía antes uh -huh. eh, ahora se crea algo contrario pero igualito va a suceder en, en, en años al futuro lo que hoy creemos será eh, muy distinto a lo que se crea después entonces eh, este saber no es un saber fijo sino es un saber en, en constante transformación en constante cambio Claro, en devenir, Entonces, ¿no? en un absoluto devenir. Y creo que también eh, la ciencia te aporta por sus métodos y no es exclusivo. Uh -huh. Muchas de estas cosas tampoco creo que sean exclusivas de la ciencia, pero sí es particular la manera en la que eso se hace. Entonces, por ejemplo, la pausa. La ciencia busca eh, darle un respeto a la pausa, a, a, a que seamos muy meticulosos en cómo estamos observando el mundo. Claro. Y en lo que estamos preguntando sobre el mundo, y entonces eso lo vuelve muy pausado. Creo que el arte también tiene esto, eh, la idea de la pausa. Creo que el arte y la ciencia en muchas cosas conviven. Lo que pasa es que la, las, la cultura de la de esa comunidad de práctica sí acaba cambiando y las instituciones son distintas. Claro. Pero pero hay muchas cosas en las que se tocan, ¿no? Eh, y, y la pausa es algo muy importante porque Y creo que para momentos como los de ahora eh, tener un aprecio por esa pausa y saber qué hacer en esa pausa es muy importante eh, en la pandemia eh, este encierro y esta pausa de la vida no viene viene de un momento de una aceleración brutal entonces creo que fue un es un es un un parado en seco y eh, Que, que es lo que nos ha impresionado mucho y lo que nos ha impactado mucho, ¿no? Sí. Oye, en esto, fíjate que es muy interesante que nos lo comentes, porque en otras oportunidades en el programa hemos hemos hecho mucho énfasis en cómo justo la ciencia viene de, pues si lo pensamos, como un quehacer histórico también, ¿no? Un, un quehacer imbricado en, en un vivir colectivamente como especie, como culturas, como comunidades en el mundo en el que vivimos. Y, y esta cosa en la que se piensa la ciencia tan alejada de lo que es pues nuestra convivencia cotidiana podríamos decir también ¿no? y al mismo tiempo la necesidad de cómo vamos a entender esa cotidianidad colectiva o sea si la vamos a entender como eso como un proceso que estamos haciendo juntes este como una posibilidad de acompañamiento como una necesidad para eh, digamos eh, coexistir no que creo que es una cosa que se olvida, sobre todo cuando la ciencia parece estar eh, no solamente lejana en este en esta cosa no de pensar que solo se hace en las universidades o en las instituciones, sino también en quién la usa, ¿no crees? En, en cuáles objetivos, a quién está sirviendo esa producción eh, de la ciencia, ¿no? Y bueno, en esa cosa de la pausa, que también se me hace muy interesante, en cómo podemos hacer, por ejemplo, esta pausa para pensar quién está usando el conocimiento o quién este eh, se ve beneficiado del conocimiento, a mí me parece que el feminismo nos puede decir mucho, los feminismos nos pueden decir mucho en ese sentido, ¿no? No solamente por recordarnos que es un quehacer colectivo, como nos dices, Que ciertamente digo no todo el mundo compartiría eso pero a mí me parece que aquellas personas y también no diríamos todas <ríe> que quieren trabajar con el feminismo serían mucho más conscientes o tendrían mucho más presente que esto es un quehacer colectivo a mí me parece no sé cómo lo piensas. sí eh, hay quiero poner en la mesa dos cosas uno okay. la importancia de pensar que la ciencia tiene una cultura uh -huh. pero pero que esta cultura no es y o sea, sí, es muy compleja y tiene partes que a lo mejor podría uno pensar que son universales, pero pero creo que son mucho más locales de lo que de lo que claro, a veces claro. pensamos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora esas localidades en estos tiempos eh, también se dibujan de otra forma, ¿no? La localidad por decir algo, la manera en la que se hace conocimiento y la cultura de la comunidad de práctica científica en un país y en otro sí son distintos, sin embargo se comunica se comunican y trabajan en conjunto a través de proyectos en conjunto y demás, ¿no? y de preguntas y de disciplinas en conjunto. Pero también adentro de un mismo país, dos universidades, por ejemplo, o dos instituciones tienen culturas distintas, pero de nuevo también hay estos conectes. no Entonces... La diferencia y la localización no necesariamente lo vuelve algo insular, sino al revés, eh, son puntos de contacto, ¿no? Y son ese tipo de contactos que tienen que hacen que esas culturas sean como son, ¿no? Uh -huh. El hecho de que en México, por ejemplo, tenemos mucha más relación con comunidades de práctica en Estados Unidos y, y a lo mejor en, en algunos lugares de Europa, ¿no? Eh, pintan de ciertos colores eh, nuestra cultura científica eh, promueven cierto tipo de prácticas tenemos me, mucho menos contacto con eh, países como China o como India o como Japón para hacer claro. estas estos trabajos uh -huh. y, y pues entonces lo, lo vuelven una ciencia distinta que, que aquellas eh, culturas que sí tienen contactos con, con estas otras culturas ¿no? claro. eh, esa es una y, y por el otro lado tenemos eh, Otro de los elementos que me parece muy importante de la ciencia que yo en lo particular encontré eh, presente dentro de lo que yo entiendo por feminismos es eh, el hecho de la crítica. Ahora, aquí siempre ha sido me ha sido muy importante hacer la, la distinción entre... O sea, ¿qué quiero decir con crítica? ¿no? Eh, para mí la crítica es eh, el acto de siempre preguntar por qué siempre estar al pendiente de no conformarme con una razón, con una explicación, con un factor, sino estarle siempre buscándole tres y cuatro y cinco y seis y siete pies al gato, ¿no? Claro. Como dicen, eh, creo que una de las cosas que, que, que los feminismos ponen sobre la mesa y sobre todo los feminismos más contemporáneos, como la interseccionalidad y esto, es que hay un montón de factores que entran en juego. ¿no? Eh, la, la formación que yo tengo tiene estos dos puntos muy fuertes. ¿no? Mi maestría fue en, en, en comunicación de la cultura científica, que se distingue de la divulgación tradicional justamente en el hecho de poner el énfasis en que hay una cultura. ¿No? Y que las culturas tienen mitos y ritos y todas estas cosas, ¿no? Y que la ciencia también tiene eso. Y la otra, eh, mi doctorado tiene eh, el, la vertiente de los estudios de ciencia y tecnología, que tiene este elemento crítico de, de, de siempre estar haciendo estas preguntas y de siempre estarle dando la vuelta, ¿no? Volver el sujeto de la oración, volverlo predicado y el predicado volverlo sujeto claro. y ver qué pasa. ¿no? y Entonces, al estarle haciendo estos giros caleidoscópicos un poco a, a, a nuestra mirada, eh, creo que lo que van apareciendo son una multiplicidad de historias. Eh, creo que eh, la, la, la riqueza en las historias es, es algo que es muy importante. no La ciencia te ofrece una, una narrativa, Eh, el feminismo le te ofrece también una, pues una, no, no vivía ni siquiera una temática, sino una, par, una forma particular de hacer esta narrativa, ¿no? Entonces, más o Claro, sí, no, aparte me parece que es muy interesante cómo no lo mencionas, porque justo el reto sería eso, o sea, cómo poder hacer esos puentes entre los diferentes idiomas, ¿no? Entre los Ajá. diferentes lenguajes, ¿no? y que de alguna forma, pues los feminismos nos aportan más herramientas para hacer esos lenguajes, operar o puentear o, o colaborar también podría ser, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, si te parece, vamos a escuchar otra de las canciones que nos que nos compartiste ahora y volvimos, perdón, y volvemos a, eh, a la siguiente parte de nuestra entrevista. Me parece muy bien. Radio. radio cosmic radio kosmika cosmic. cosmic radio dad dad ke <tare> tadadame te ketetan tekete ketetadame te ketetadan dadadake te tadame te ketenagetake te dagetake te Tak tatikitam Tak tatikitam Tak tatjam tatjam tak tatjum tatjam tatjam dit tak tatjam tatjam tatjam dit tatkanaka kupantara tadi kita kata tadi kita tadi kita kata kata tadi kita tolong kata kata tu tadi kita kata tadi kita tadi kita kata kata tadi kita tolong kata kata tu titlang tanang takduma kita takduma titlang takana kata dugu tadi kita takdugu dugu tadi kita dugu dugu Talang dum kita taka dugu tadi kita taka dugu tadi kita dugu- dugu tadi kita taka tallang kita taka dugu tadi kita taka dugu tadi kita dugu- dugu tergeratakam tadi tadi kita deam terzam tak kita ter-taka dugu ek tak tak tatemete ketetam tatteketetademeteketata unda tatetutunga tatetadagadeteketakatom tatatadagadeteketagadagadagatum undagata undagata tagateketadonteketagatadeketaketenatakateteketom tagatadiketetom tagatadiketetom radio cosmic radio kosmika cosmic radio Y estamos de regreso en esta conversación tan estimulante, tan interesante, este con Sandra González. Oye, y entonces, este pues en esto en esto último que nos comentabas, ¿cómo mmm, cómo podemos pensar el papel de las mujeres o eh, el quehacer de las mujeres en estas prácticas científicas, eh, en la historia y pues en el presente y quizás cómo imaginarlas también hacia hacia el futuro, ¿no? Mira, ahí es uno de los de las eh, partes del, del, del campo que todavía tengo con muchos hoyos, claro. eh, que todavía no tengo eh, respuesta, que todavía no tengo, eh, bueno, como ya te he dicho, rara vez tengo respuesta de algo, pero eh, también digamos que es, es el pantano por el que estoy cruzando ahorita, a lo mejor esa sería una forma de verla, O es eh, son los elementos con los que estoy experimentando eh, porque hay hay muchas cosas implicadas en este tipo de preguntas que, que tengo yo que resolver o que tengo que pensar eh, que tengo que, que masticar antes de poder seguir adelante ¿no? uh -huh. que es pues qué significa una mujer en ¿no? O sea desde ahí desde la frase una mujer en Claro. en qué y y, y y en qué no, y en algún momento no ha estado, y cuáles son las diferentes formas del en. Sí, claro. Entonces, para mí, eh, para poder yo pensar más esa, ese, ese, ese conjunto de preguntas, porque se me hace que haces una pregunta ahorita, pero que es en realidad un campo eh, de, de, de un montón de preguntas, ¿no? Entonces, yo lo que lo que he estado haciendo para tratar de, de, ex, de explorar eso pues es explorarlo en casos, ¿no? Soy, soy hipra-concreta. Creo que por eso nunca he podido contar más allá del 3. Eh, <risa> y entonces yo necesito bajar todo esto a claro a, a, a lo concreto, a lo, a lo que puedo, como les digo siempre en clase, poner el dedo sobre el reino, ¿no? Uh -huh. Entonces en ese sentido, eh, yo en mi trabajo, que, que una una de las líneas de mi trabajo se centra en... Eh, estudiar el tema de la reproducción asistida en México de las biotecnologías eh, en general, pero no, específicamente la reproducción asistida eh, pues he estado viendo lo, eh, en los últimos también eh, casi 15 años que llevo con el tema, pues la historia por ejemplo, ¿no? tomemos ese, ese caso, la historia de cómo se da cómo llega cómo se desarrolla, cómo se acepta, cómo se vuelve algo pensable y luego utilizable eh, tratamientos como la fecundación in vitro, la donación de óvulos, de espermas, la subrogación, todas estas estos procedimientos que, a, que además tienen diferentes formas en las que las podemos nombrar, útero subrogado, viente subrogado, madre por alquiler, gestación para otros, hay muchas formas de llamarle, ¿no? Todo eso es, es lo que está ahorita en mi caldo de cultivo de frecundas, ¿por qué llamarle de una u otra manera? Pero también ¿Dónde ha estado la mujer en, que es, que es un poco como preguntabas, ¿no? en esto? Eh, pues la mujer está en esto en, en un montón de momentos. Para empezar, es el, es el cuerpo central de gran parte de todas estas tecnologías, pero también está en la clínica, pero también está en la investigación, pero luego no está en los libros, y luego no está en el discurso, y no está en las presidencias de las asociaciones médicas, o no está en... En, en la autoría de los artículos, por ejemplo. Bueno, pero yo digo, no está o no están no está nombrada, o no está nombrada de la manera en la que estamos acostumbrados a nombrar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a que para darle nombre a alguien o, o, o reconocimiento, pues tiene que ser, La autora o la receptora del premio o la cátedra debe llevar su nombre. Pero hay otras maneras en las que también están siendo nombradas. Entonces, estoy justo en este momento haciendo esa investigación de dónde está, cómo está y qué significa que esté. Eh, entonces, eh, estoy viendo, por ejemplo, en los laboratorios, cómo aparecen ahí, qué papel tienen y, y, y compararlo con la clínica. Sí. Eh, Y en la vida política de la ciencia, toda ciencia tiene también una vida política muy, muy, muy importante. ¿Cómo están en esta vida política? ¿no? Entonces, eh, creo que siguiendo con, con o, o tratando de seguir mi metodología, que, que aquí es como yo entendería metodología, ¿no? La, la, las herramientas con las que pienso, el lenguaje con el que pienso, el, el las las personas con las que dialogo en mi pensar, ya sea que dialogo a través de libros o en, en Viva Voz, uh -huh. eh, pero también las preguntas que hago, las respuestas o las eh, experimentaciones que acepto, etcétera Ahí está metido todo este feminismo. Creo que para mí no es que tenga yo que sacar un artículo en donde diga, aquí están todas las mujeres, eso no es lo que lo volvería feminista mi trabajo. Creo que lo, lo, lo vuelve o no feminista, el tipo de preguntas que se hace claro. y, y, y en hasta también en dónde se busca y qué se acepta, ¿no? Eh, entonces, eh, en, en ese sentido, eh, pues sí, el, eh, creo que, a ver, por otro lado también está el asunto de eh, las estructuras sociales, ¿no? Y las estructuras sociales le dan entrada... A, a los diferentes actores eh, de ciertas maneras. Y, y hoy lo que estamos haciendo es tratar de cambiar esas estructuras para ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, si, si, como dices, si, si vemos desde un punto de vista histórico, pues el lugar de las mujeres que tienen hoy es pff, inmensamente distinto al que tenían hace dos generaciones o tres generaciones. Generaciones que están vivas hoy, ¿no? O sea, mujeres de 90 años Eh, por ejemplo, eh, yo trabajo con una mujer de ochenta y tantos años, feminista, de renombre, este, no, no, no la voy a mencionar quién es, pero una mujer muy conocida en el campo de la, del feminismo, y es muy interesante ver cómo eh, ella pone en acción este feminismo. Insisto, una filósofa de, de casi 80 años, eh, norteamericana, Esa, eso la, la coloca en un cierto espacio y en, en un cierto campo, Pero más importante aún, ella ha generado un espacio, que es al que yo llego. Entonces, eh, hemos tenido varias eh, discusiones a lo largo de los años, en donde lo que me doy cuenta es que ella eh, ella generó las posibilidades para que yo pueda hacer cierto tipo de preguntas que estoy haciendo, uh -huh. pero eso claro. no significa que ella acepte mis preguntas tampoco. Uh -huh. no eh, Y esa, esa dinámica es bien interesante. Eh, en, en el feminismo y en, y en, en general ¿no? el, y, y regresamos ahí a la, a la cuestión de los procesos y de las pausas, como los procesos dejan estela y cambian a las personas pero no las cambian de la misma manera, ella vivió ese proceso ella tuvo que luchar para poder entrar a la universidad para poder estudiar filosofía, para poder tener un renombre, etcétera yo hay mucho, o sea, yo ya no tuve que luchar porque dejaron a las mujeres entrar a estudiar ni me lo cuestioné Ni me cuestioné cuando estaba estudiando qué carrera y si es para mujeres o no es para mujeres, cosa que ella sí. Pero entonces ella tiene viva todos esos cuestionamientos y yo tengo silenciado eso. y Entonces cuando llegamos a ciertas confrontaciones, pues ella trae esa, ese bagaje y yo traigo el otro, el resultado de ella. ¿no? Y entonces esos bagajes eh, se ponen en, en, en, en contraposición y en tensión y es súper rica esa tensión porque es una tensión producto del trabajo de ella y de y, y que yo estoy beneficiándome de ese trabajo y yo puedo llevarlo un paso más adelante, ¿no? Yo puedo jalarlo claro. ahora al, al siguiente lugar y entonces yo me toparé a su vez con eh, las siguientes generaciones en donde entraremos en esa atención porque yo traigo la historia de mi propio trabajo y etcétera, ¿no? Entonces esta, esta idea como de relevos pero que el, el palito este se da en el relevo es bien importante y luego no lo vemos, ¿no? claro. Entonces, sí, no. eh sí, perdón. No, vas, vas, vas. ¿sabes que este Dinos quién es? Mm, no. Este, lo, a mí me parece muy interesante lo que nos mencionas porque justo eh, la cuestión de pensar cómo las herencias, ¿no? Los y sobre todo entre entre entre nosotras pensando en cómo nos no, no hemos tenido o hemos sido eh, privadas históricamente, ¿no? de la posibilidad de que esa herencia eh, se pueda registrar de otra manera, ¿no? Al mismo tiempo, eso nos ha hecho muy rica la otra parte, porque esas herencias vienen en términos de testimonio, de experiencias, de archivos que vamos llevando corporalmente, o sea, cómo hacer estas comunidades también entre nosotras, a pesar, y más diríamos con, ¿no? Una uh -huh. academia que no lo permite, eso también ha hecho muy, muy rica nuestra experiencia y nuestro aprendizaje. Entonces, a mí me... Me interesa mucho esta parte de cómo se va pasando el relevo y al mismo tiempo cómo este el, el momento de, de, de, de darnos el relevo, pues también entramos a otro escenario, ¿no? Y entonces estos estos elementos que ahora son presentes como alguien de mi generación que también pueden ser presentes para ti en el en el relevo, ¿no? O sea, Exacto. estamos compartiendo viajando en el tiempo diríamos. <risa> este en ese en ese compartir, ¿no? Sí, y una de las cosas Ajá. perdón una de las cosas que, que nos está tocando eh, luchar ahora a, a nosotras y este es, este es justo uno de los puntos de tensión que tengo con, con esta feminista que, que menciono sin nombrar eh, es justo que es parte de esta discusión de qué es lo académico ¿no? Eh, y creo que cuando yo doy me doy y doy licencia a una mayor flexibilidad por ejemplo en en cómo se hace la investigación, flexibilidad quiero decir pues la, la aceptación de métodos basados en el arte, de una exploración corporal, de una eh, una voz distinta, por ejemplo, a la hora de escribir. Cuando se lo presento a ella, a veces ella eh, se, se, se escalofría un poco no con, con aceptar esas cosas, pero claramente... Pues ella, si hubiera aceptado eso desde antes, mucho menos la hubieran reconocido, ¿no? Sí. Es gracias a que yo ya tengo, eh, o sea, no yo, Sandra, en, en lo particular, sino mi generación ya tiene claro. una posibilidad de ser reconocida como investigadora, como académica, ¿no? este Yo en lo particular nunca he sentido que me hayan discriminado por ser mujer, ni en la universidad, ni en mis colegas, ni en, ni en ninguno de los lugares académicos en los que he estado, a mejor he tenido mucha fortuna. Pero entonces eso me permite decir, ah, pues vamos ahora a, a luchar con otra forma de ser y hacer, ¿no? Y ahora sí me topo también con esas eh, luchas, ¿no? Pues que, que algunos de mis colegas no, no no se sienten cómodas o cómodos con ciertas eh, formas de escritura, ciertas formas de relaciones humanas. Eh, alumna maestra, por ejemplo, eso desde, desde que daba clase en la prepa, me decían que me tenían que hablar de usted y jamás se claro. me ha dado que me hablen de usted. Entonces, bueno, estas rupturas pues, son las que ahora nos corresponden también a nosotros y son las luchas que tenemos que seguir. Esperemos que las siguientes generaciones les parezca ya obvio que se vale eh, presentar un, un trabajo de investigación acompañado de una obra de arte o de un performance y que el, claro. el examen pueda ser performático, ¿no? o sea, abiertamente performático. ¿No? Sí, claro, o sea que las digamos las batallas o ciertas eh, ciertos retos, ¿no? Que, que no solamente o que ya no son como los que los que tenían nuestras eh, nuestras ancestras y nuestras de uh -huh. eh, nuestras abuelas, ¿no? O sea que los retos ahora se van transformando en otra cosa, ¿no? Y como el lenguaje ahora también es una conquista feminista, como el compartir los, los conocimientos también es una o un horizonte que se imagina feminísticamente, ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, entonces si te parece vamos a eh, vamos a, vamos a, eh, a otra canción y ahora volvemos, Sí, sí, perfecto. Radio, radio. Cosmic Radio Cósmica. Cosmic Radio. Cosmic Radio, Radio. Cosmic Radio Y estamos de regreso aquí en Aquin Vienética hasta este nuestro último segmento, ¿verdad? Eh, Sandra, entonces nos, eh, nos gustaría que nos comentaras eh, más específicamente cómo ha sido tu experiencia a dedicarte a estos quehaceres este científicos de investigación y desde, eh, digamos, la pertinencia, la, la forma en la que tú entiendes también eh, esta práctica feminista. Ok, eh, pues a ver, un poquito de, de mi historia y, y esto además se conecta con una de las primeras cosas que dijimos, que es eh, ¿por qué estudié lo que estudié? Uh -huh. eh, yo estudié eh, psicología primero, como primer grado y creo que lo que estaba detrás de mi interés, hay, hay dos, dos versiones que puedo dar de esa historia. Una que es yo quería ser cineasta wow. y me parecía que estudiar cine no me iba a dar lo que yo lo que yo quería hacer con el cine. Mm. Eh, que más bien la psicología me iba a dar lo que yo quería hacer con el cine, que era eh, pues hablar de, de qué es lo que nos hace ser seres humanos y qué es esto wow. que es lo que llamamos ser humano. Entonces, pa me parecía que, el, que la psicología me iba a dar esa oportunidad. Que, eh, lo que sí siempre tuve claro es que no estaba estudiando psicología con un afán terapéutico mm. o con un afán de, de ser ese tipo de psicóloga, ¿no? Ya. Yeah. Eh, me cuesta trabajo, me... ¿no? Muchos Uf. veces solo imaginamos los psicólogos así. <risa> Perdón. Sí. No, y la verdad es que me me... Digo, llegué a, a, a descubrir que la psicología me podía dar eso después de pasar por varias carreras, mm. medicina, administración, economía, wow. eh, y un semestre de psicología, decir, ah, aquí está lo que puedo lo que puedo hacer, ¿no? Eh, y eh, esta pregunta de qué es lo que nos hace ser seres humanos, creo que se me metió, la verdad es que ahí sí no tengo idea de cuándo se me metió, ¿no? Eh, En la prepa hice área 4, filosofía era mi máximo. <risa> eh, tengo todavía mis libros de filosofía de aquel momento, eh, mis enciclopedias que me regalaron mis papás saliendo de la prepa, eh, subrayados y todo. Y creo que pues desde ahí estaba ya esta pregunta, aunque no estaba necesariamente formulada como tal. Uh -huh. Y cuando eh, terminé psicología... Ah, lo que iba a decir es que psicología eh, me pareció una... Estoy muy agradecida de haber estudiado eso, de haberle atinado a eso, porque... Me dio varias cosas. Me dio muchísima disciplina, uh -huh. me dio muchísimo respeto uh -huh. eh, y, y además me dio eh, como las herramientas para aprender a escuchar y preguntar, que creo wow. que son tres de las cosas que más he utilizado en la vida, ¿no? El respeto a la otra persona, al tiempo de la otra persona, a la vida de la otra persona, al dolor de la otra persona. Uh -huh. eh, las herramientas, como digo, de escucha, de, de una escucha muy... Eh, englobada ¿no? eh, uh -huh. y el, el, la disciplina de, pues de leer de escribir de prestar atención y de saber que todo las 24 horas del día las los 7 días toda la vida hay está llena de, de, de, de saberes y de información que, que nos que puedo tomar para entender ¿no? para eh, Entonces, en ese sentido, eh, desarrollé como esta gusto por ser inquisitiva, a lo mejor sería la palabra que dirían algunos de mí, eh, todo el tiempo, ante todo. ¿no? Eh, y eso, después de cuando cuando acabé la carrera de psicología, el siglo pasado, cuando todavía se hacían tesis en todas las universidades, eh, hice una tesis que también... Tengo la fortuna y, y, y agradezco mucho el que me haya tocado hacer una tesis porque aprendí ahí a hacer investigación, sí. eh, aprendí ahí a escribir también y aprendí ahí, ahí es en donde marqué mi línea de investigación. Esa tesis se llama Constante cambios y es sobre la relación entre el arte, la política y la física cuántica y la biología. Un poco también aparece, aunque no tan fuerte como la física cuántica. O sea, ahí ahí ya, tenemos que leerla, pásanos esa tesis. Ahí, ahí ya me quedaba claro que todas estas cosas se juntan y no son tan distintas, ¿no? Y yo ah. encontraba en, en la obra, por decir algo, de la obra de Picasso, Ideas de Heisenberg, ¿no? Y decía, aquí hay aquí hay algo similar. Esta, esta relatividad, esta depende del punto de vista, esto de que no lo puedes agarrar, esto de que el medio a, importa para cómo observas el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Eh, decidí estudiar una maestría eh, también un poco de instinto. Uh -huh. eh, y la maestría fue, esta maestría en, en, en comunicación de la cultura científica, que fue mi primera aproximación a los estudios de ciencia y tecnología, uh -huh. en donde ahí empecé a afilar más esta pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y esa es la pregunta central de esa tesis, es una tesis muy chiquita, eh, es, es más bien como un, un ensayo, experimental de pensar esto a través también del arte y de las cirugías plásticas las intervenciones corporales, trabajo mucho el rollo de la intervención corporal y hago algo de trabajo de campo preguntándole a la gente qué, qué tipo de intervenciones corporales aceptan y por qué, y cuáles no y por qué no claro. eh, y a partir de ahí luego regresé a México y, y estuve dando clases y escribiendo en revistas como Marvin, que también fue una super oportunidad wow. el tener que convivir con personas y, y tener la oportunidad de escribir sobre música, sobre... Básicamente, sí. la, la directora de, de la revista eh, me daba permiso de hacer lo que yo quisiera, bueno, eh, siempre y cuando entregara tiempo. Mm. Eh, y entonces tuve la oportunidad de experimentar con muchos temas, ¿no? Ahí también, desde narcocorridos las caricaturas que, con las que crecí, eh, artistas, este, diferentes cosas, ¿no? Eh, etiquetados sí. de, de comida. Mm. Experimentar por Y también de vuelta a ver cómo todo eso tiene que ver, ¿no? Y si sí se llegan a conectar. Y entonces, a, a partir de ahí, después de unos años de dar clases, de escribir en esta revista, dije, bueno, creo que ya tengo un corpus que me, uh, me va a permitir armar un, proye un proyecto de investigación. En ese momento, era el 2005, estaba yo entre dos temas grandes, que era la genética y la reproducción asistida. Dos biotecnologías o dos campos biotecnológicos que estaban eh, creciendo en México de diferentes maneras, Y eh, un poco por tener gente a mi alrededor que estaba eh, usando eh, este tipo de tecnologías para formar sus familias, fue que me acabé inclinando hacia esa. Esa es una razón, pero la otra es que eh, en este recorrido he estado muy involucrada con la literatura sobre cyborgs. Eh, y entonces también dije, bueno, pues voy a seguir la vida de un cyborg. Entonces desde que nace hasta que muere, yo pensé en ese momento que Bueno, ni yo me he muerto todavía, entonces a lo mejor sí llego hasta allá, pero no he salido todavía sí, del embrión. Entonces, eh, me ha tomado 15 años gestar el embrión cyborg apenas, y, y bueno, eh, ese ha sido como como el, el, el tema, una de las líneas de investigación. La otra, eh, que también tiene que ver con qué nos hace seres humanos, pero vista desde la academia y vista desde las metodologías de investigación. Entonces, he estado también involucrada en pensar diferentes formas pedagógicas y de investigación que para mí no están separadas, yo hago investigación, yo estoy aprendiendo de dar clases y, y, y lo que investigo en el en, en el en el campo, por decirlo siempre alimenta mis clases a veces de manera literal, a veces de manera este, velada pero siempre está ahí eh, entonces, eh, mi, mi otra línea de investigación es esto, de cómo podemos desarrollar métodos de investigación y de pedagogía que hagan Eh, caso que, que atiendan y que se preocupen por el momento actual en el que estamos. Yeah. Eh, y entonces eso acaba conectando con todo lo que llevamos hablando, uh -huh. porque ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Quién se beneficia de la ciencia? Pues creo que debe de ser el, el momento actual. Uh -huh. eh, y por eso van cambiando también nuestros saberes. Entonces, hoy se me hace que tenemos una necesidad particular de el reconocimiento de lo colectivo, el reconocimiento el dejar de pensar, y esto es bien difícil, pero el dejar de pensar a partir de la diferencia y la similitud uh -huh. y crear nuevos puntos de partida y ya no pensar, eh, es que somos iguales o es que somos diferentes pero acepto tu diferencia. No, creo que tenemos que generar una nueva, una nueva plataforma epistémica que no parta desde esta dicotomía. Uh -huh. de, lo, de lo similar lo diferente porque aunque se respete o se rechace sigue habiendo esta barrera claro. en, en esta en este planteamiento entonces hay algo que tenemos que hacer no sé cómo se hace es parte de mis experimentos también pero pero mi tirada es ver de qué manera podemos eliminar es, esa esa dicotomía ahorita uh -huh. por sobre todo ¿no? claro. y creo que ese es es un poco como en la arquitectura la piedra uh -huh. la piedra angular la que son la que soporte decir si, si quitamos esa ahorita y se nos cae mucho de lo, de lo que de lo que sustenta los problemas que tenemos. Uh -huh. Porque a la hora de que quitemos esa, esa lógica de pensar desde la similitud en la diferencia, también rompe las relaciones que tenemos con otros seres vivos, que me parece también fundamental eh, incluirlos dentro de la discusión. Sí, fíjate que esto es algo de lo que hablamos también en distintas ocasiones, que es como de, dejar de pensar lo diferente para pensar más bien la diferencia, ¿no? O sea, no pensar solo en términos de eh, un, una contraposición o algo que nos ayude a definir lo igual, ¿no? Sino este cómo cómo lograr eh, llegar a esa pluralidad, esa esa diversidad, esa diferencia desde otro eh, punto de vista que no implique esta dicotomía, ¿no? entre lo uno y lo otro, lo uno lo mismo y lo otro y etcétera. Pero pero yo lo quiero llevar un paso más allá de decir podemos pensar sin ninguna de estas categorías. Ok. Uh -huh. O sea, aún dentro de la pluralidad está metida ahí la diferencia y la similitud. Uh -huh. Necesitas estos conceptos de similitud y diferencia para poder pensar en pluralidad. Uh -huh. Pero ¿de qué manera podemos articular un...? O sea, esas nociones no son esenciales, no son necesarias, no son a fuerza, uh -huh. no son... O sea, nosotros las hemos invocado las hemos creado claro nuestras culturas las han invocado y creado podemos invocar y crear nuevas eh, nuevos referentes no sé cuál es no lo he creado tampoco yo pero pero lo que creo es que tenemos que ver de qué manera podemos evitar eso ¿no? y yeah. Las singularidades, ¿no? Pensar las singularidades sin esas... O las colectividades. Sin esas... Ah, claro. Bueno, ahí hay otra relación interesante, ¿no? Lo singular y lo colectivo, más allá uh -huh. de la diferencia y de la igualdad. <risa> Entonces, bueno, sí, claro. la colectividad y los procesos son por las que yo estoy apostando, uh -huh. como piedras para empezar a construir algo nuevo. Qué interesante. Pues muchas gracias, Sandra, por acompañarnos, por estar en este aniversario... Eh, de Alquimia Herética. Eh, Felicidades. Este, ah, gracias. Es un proyecto que, este pues, esperemos que vaya en sintonía con todos estos horizontes, todas estas preguntas que nos hiciste hoy y, pues, también con la experiencia, ¿no? O sea, la necesidad de retomar la experiencia de las mujeres, eh, la, la necesidad de retomar la, la perspectiva, los puntos de vista, ¿no? Las narrativas y, pues, por eso eh, y por todo lo que podemos hacer y compartir, eh, pues, pues, Les dedicamos este programa, ¿no?, a todas las mujeres que andan haciendo estos quehaceres feministas y científicos y esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Entonces, mucho. sí, nosotras nos despedimos y hasta dentro de 15 días, ya saben, mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Radio, radio. radio. Cosmic Radio Cósmica. Cosmic Radio. Son. and when his daddy would visit he come along when they gather around the started talking that until it would take me a out through the backyard we go walk then he look into my eyes lord knows the nice of surprise the only one who could ever reach me was the son of a preacher man the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man you see what he walked up Yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me he come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything is all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a breach man Was the son of a preacher man Estás escuchando Radio Cósmica Libre.